Travesía, un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Posibilidad de reencuentro entonces con Travesía. Dos horas de lo que entendemos buena música que también sale para la 95.1 Radio La Tosca en la provincia de La Pampa, la ciudad de Santa Rosa. Y por supuesto, para todos ustedes, como desde hace 26, 27 años. Y la música va a empezar con Charlie Hayden y Gonzalo Rubalcaba desde un disco que se llama El Adagio de Tokio. Que se grabó originalmente en el 2005, que apareció a finales del año pasado y que marcó una especie de reencuentro, porque、eh, la historia dice que en verdad Gonzalo Rubalcaba, pianista exquisito cubano,、eh, tuvo la oportunidad de tocar por primera vez con Charlie Head en el año 1986 en La Habana, producto de los contactos que hizo Dizzy Gillespie, quien lo había descubierto de alguna manera para. Para、eh, el gran mercado discográfico del mundo, porque Rubalcaba ya grababa en su país, le,、eh, tenía su propio grupo, le iba bien, pero bueno, la, la posibilidad de empezar a girar por todo el planeta la tuvo a partir del contacto con DJ Gillespie. Y lo que quiero contarles, porque de, de Rubalcaba les conté bastante la, la semana pasada, Lo que quiero contarles de Charlie Hayden es que no es casual que, que Hayden fuera a tocar a, a Cuba, porque、eh, Charlie Hayden era uno de los mayores、eh, libertarios tocando, tocando jazz. No solamente porque tocó free jazz, lo que ya es una definición política, al menos en un determinado periodo de tiempo, sino porque también él formó la Liberation Orquesta. Que era un grupo multitudinario, liderado justamente por él, en el que bueno, se abordaban canciones, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, con, con un espíritu obviamente reivindicativo y crítico de algunas cosas. Se incluía canciones revolucionarias latinoamericanas en su repertorio. Se、eh, incluían composiciones que estaban de decididamente en contra de la guerra de Vietnam o de las distintas guerras que Estados Unidos, cada dos por tres, arma en el mundo para poder vender su material bélico. Y la denuncia artística y vinculada al jazz, cosa típica, la hacía bueno, justamente Charlie Hayden, que además era un músico adorado por Pat Messini. Eh, otro enorme、eh, guitarrista y músico, no solamente de jazz, deberíamos decir que es un músico este, sin ningún tipo de, de clasificación. Este, tal es así que, que, creo que esto ya lo conté alguna vez, que Metheny hablaba de que Charlie Hedden era una especie de filósofo de, del contrabajo, que, el, que lo que hacía era mucho más que tocar el, el bajo. Y estaba como enseñando todo, todo el tiempo. Bueno,、eh, les recuerdo que Hayden estuvo en Argentina, estuvo en Argentina en el 2007、eh, con un éxito increíble. Y que la última vez que tocó con Pat Metten, y esto me viene a la memoria ahora, lo hizo para una banda de sonido de una película hermosísima, una película de, de Trueba, un, un gallego súper inteligente y muy sensible. Una gran película que se llama Vivir es fácil. Con los ojos cerrados.、Eh, no solamente la película es una belleza, sino que si ustedes escuchan la banda de sonido de esa película, este, bueno, se van a, se van a sorprender.、Eh, Hayden grabó con Jared, grabó con Jim Monty, grabó con, bueno, con todos los que quieran, todos los estilos. Y Rubalcaba no le van saga, obviamente es mucho más joven,、eh, pero tiene el, el, la misma capacidad, el mismo talento. Y a Rubalcaba tuvimos la suerte de verlo en Bahía Blanca hace unos cuantos años, cuando era bastante más joven,、eh, y sorprendió por su, por su jerarquía. Bueno, dicho esto, este, los invito a escuchar una composición de este material, insisto,、eh, Tokio Adagio, aparecido muy recientemente, por supuesto, no editado en Argentina, pero no tienen la menor idea de lo que tienen que hacer los, los sellos vinculados al jazz. Eh, y que es una composición de Johnny Mercer, es un clásico que se llama Mi amor y yo. Thank、you Era Charlie Hayden y Gonzalo Rubalcaba. El disco se llama El Adagio de Tokio.、Eh, apareció muy recientemente en el mercado norteamericano y lleva por título el tema que acabamos de escuchar: Mi amor y yo. Y pertenecía a Johnny Mercer. Lo que llega ahora es Abraham Barton, un saxofonista alto、eh, muy particular, no solamente porque es、eh, un genio tocando, vamos a decirlo rápidamente y de manera sencilla, sino porque es、eh, muy complicado seguir la carrera, porque graban sellos extraños,、eh, no hace publicidades.、Eh, los sitios más importantes de jazz a veces lo tienen en cuenta, otras veces no. Le registran tres o cuatro discos cuando tiene más material grabado.、Eh, no es alguien vinculado para nada a la cuestión comercial, o por lo menos no es alguien que aparezca vinculado a la cuestión comercial este, como, como tantos otros artistas de jazz y de cualquier otro género.、Eh, Abraham Barton es un músico que, que estudió con, con Jackie McLean, que、eh, toca alto con, con mucha jerarquía. Y el Que yo le conozca, tiene grabados cuatro discos:、eh, Close to the Sun, muy cerca del sol, del 94, The Magician, del 95, Causa y Efecto, del 2000, y aparentemente aparece uno nuevo en el 2010 que es algo así como、eh, La Idea de Law. Pero tengo alguna duda respecto de la veracidad de esa información. ¿Cómo se ha venido sosteniendo? Bueno, tocando con la Mingus Big Band, que es una banda que、eh, tributa permanentemente a c h a r l e s Mingus y gira por el mundo, y que lo cuenta, o al menos lo ha sabido contar, entre sus invitados. De hecho, le han dado un premio no hace mucho tiempo por alguno de, de sus solos. Nosotros lo vamos a, a escuchar. Vamos a recordar un disco que presentamos hace 20 años, es un disco del 95. Y, eh, que se llama justamente、eh, El Mágico, y lo vamos a hacer a través de un clásico de jazz que se llama I Can Get Started. Thank you. Lo que acabamos de escuchar era e l saxofonista alto Abraham Barton, desde un disco del año 95 de Magician, y el clásico del jazz No Puedo Empezar.